Tengan ustedes muy buenas noches. Una nueva edición, la 112 de Boxeo Planeta, creación de Damián Casino y Luis Parpacelli. Con las ganas enormes lo hicimos de eh, tratar de hablar de esta actividad de alto riesgo, es cierto, pero que tiene una esgrima, que tiene una profesionalidad y que. Por supuesto apoyamos por el hecho de que significa desde que el mundo es mundo un, una forma de, de, de, de búsqueda de salida en la vida de más de un ser humano. ¿no? Eh, primero éramos exclusivamente los hombres, se agregaron en los últimos tiempos las mujeres y, y van creciendo. Tenemos algunos temas, algunos titulares, vamos a hablar por supuesto de lo que sucedió en la primera velada generada por Maravilla Vox en color Entre Ríos, Eh, con un nivel internacional pocas veces visto en, en el país habría que recorrer eh, y mucho cuando eh, boxeadores de, de ocho países diferentes eh, se produjo la vuelta de, de israel Pérez eh, se transmitió en directo para filipinas para panamá eh, para gran parte de latinoamérica y bueno este, y hubo de todo no de todo vamos a hablar de del triunfo para las tarjetas de Marco Hook, pero no para la realidad de lo que sucedió sobre el cuadrilátero. Y lo hacemos en el día que se cumplen 42 años, cuando en santafesino eh, Carlos Monzón, eh, derrotaba al el que en su momento era el favorito, al italiano Nino Benvenuti, de manera espectacular, contundente. ¿eh? Usted habrá visto cientos de veces en distintos programas de televisión cuando... se van acercando al rincón y en ese rincón eh, aplica un, una apertura en zurda para terminar con un derechazo impecable eh, y dar por tierra con, con el italiano. Por supuesto que siempre nos pone en el aire Cristian, a quien muchísimo agradecemos por su enorme colaboración. Eh, mi compañero Damián Casino está al caer eh, y por supuesto... No, no, al caer digo está por llegar, es, es difícil voltearlo, él tiene mucho boxeo encima... Es poco probable. Eh, y le digo, además, de que se dice en el ambiente del boxeo que el Estadio Único de La Plata sería el lugar, el epicentro, el escenario lujoso donde se presentaría Sergio Gabriel Maravilla Martínez eh, en una pelea de, de, de, de defensa de título y, por supuesto, con una primera figura ranqueada en los primeros cinco lugares. Vamos a desarrollar también los nombres de los distintos gimnasios de Rosario y Gran Rosario en un aporte que creo que es una obligación de, de Boxeo Planeta para que en el lugar donde vos te encuentres, si tenés ganas de hacer la práctica de la actividad, te llegues al que te resulte más confiable, al que te resulte más cómodo por la distancia ¿m? y al que te ofrezca lo que vos estás pretendiendo. Eh, vamos a ir eh, a la primera pausa de esto que es Boxeo Planeta, edición 112. Te recordamos que... En, la, en las edición, en, tres, en tres ediciones más vamos a estar eh, adjudicando la orden de valor 200 pesos, gentileza de toda la gente de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Olimpia Deportes que a través de tantos años eh, apoya a los deportes de contactos y que además eh, la mayoría de los pugilistas de la ciudad, eh, donde quiera que van, siempre tiene la indumentaria que identifica a Olimpia Deportes. En Gustavo el abrazo para toda la firma, para todos los vendedores y para todos los titulares. Siempre Olimpia Deportes allí en Mendoza 1028. Vamos a la primera pausa. Eh, agradecemos mucho a Cristian y, y después nos metemos en materia. ¿eh? Seguimos así. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, Contentos y amargaos, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lobo Todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay amblaza que va a haber, ni escarafón, los inmolados. Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bal Cara dura o polizón Bien, eh, suele suceder este tipo de cosas, eh, a veces el, el, el, la, la, la, la tecnología nos demuestra que todo lo que realiza el ser humano eh, es factible, de ser perfeccionado, y que muchas veces este, eh, las máquinas nos juegan una mala pasada. No es que no tenía voluntad de seguir cantando Julio Sosa, cambalache ¿eh? que es una pintura, no, no, por favor, no le faltemos el respeto, mandamos un saludo grande este, a, a don Julio. Después a lo mejor nos busca este, algún otro temita vinculado a don Julio Sosa, lo dejamos a lección de Cristian. ¿Mm? Eh, abriendo boxeoplaneta.blogspot.com.ar de este miércoles 7 de noviembre de 2012. Eh, vas a leer Feliz Día del Periodista Deportivo. ¿Mm? Feliz Día del Periodista Deportivo. Obviamente a todos aquellos que nos estén escuchando, eh, le mandamos un gran abrazo. Puede estar del otro lado eh, nuestro Claudio, eh, nosotros le decimos Betún eh, Martínez, un capo... Eh, ...en el periodismo deportivo... ...un muchachito joven con muchas condiciones... ...y siempre presto a, a colaborar... ...y forma parte de nuestro equipo, vos lo sabés... Eh, ...él puede venir cuando quiera al estudio... ...pero este, a veces sus ocupaciones no se lo permiten... Eh, ...pero sí cuando salimos a hacer alguna transmisión... ...él está en la logística de, de Boxeo Planeta... ...el abrazo grande para los muchachos... ...que tienen que ver con la jerga del boxeo... ...para Néstor Yuria, para Héctor vidania Eh, fundamentalmente para, para Aníbal Bosque, eh, obviamente para, para toda la muchachada, para los que habitualmente hacen de la información boxística este, en el ámbito del, del periodismo deportivo. un aporte y que, que tanto vale para, para la gente de Capital Federal, para los campeones en el Ring, eh, para la gente de la revista de Ring, de, de Carlitos Cirusta, para todos, este, sin excepción. Algunos los conocemos más, otros los conocemos menos, con algunos coincidimos, con algunos no coincidimos tanto, pero este, el abrazo grande para todos ellos, para, para Roby Cove, por supuesto, que siempre está junto a nosotros, eh, para, para todos aquellos que eh, despuntan esto del periodismo deportivo. Eh, a ver, tenemos el desarrollo, vamos buscando por aquí eh, en la página. Este Damián hace cosas realmente extraordinarias. Y bueno, nos habla de Jonathan Barros que está en Cartelera internacional. Eh, dos de los mejores boxeadores de peso super en el mundo. El armenio nacionalizado estadounidense Vannes The Nightmare. Eh, Martirosian, y el cubano Irislandi, el oro de Molara, se enfrentarán en duelo estelar en una función que se realizará el sábado 10 de noviembre en el Salón eh, Lafitte del Wynn de Las Vegas, mientras que el clasificado número uno en el mundo, el californiano Miguel Miki García, se enfrentará al ex campeón del mundo, el argentino el argentino Johnny Eh, Barros, Jonathan Johnny Barros. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hace nuestro compatriota eh, de, de, de su vida boxística, lo, lo queremos ver crecer. Yo, a veces charlando con Damián le digo que eh, para mí es un muchacho que ya tiene un techo, pero bueno, la, la vida nos da sorpresa, sorpresa nos da la vida. ¿no? Este, eh, la cuestión es así. Eh. ¿Duelo en marcha Argentina-México? Ah, estos son duelos a todos los... Amigos de, de, de México, el abrazo grande. Este sábado 10 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Malargüe Mendoza. Torneos y competencias nos va a traer a través de sports. Eh, a la hora 23 o quizás un poquito más, la pelea del cotón. Juan Carlos Rebeco, nuestro campeón, frente a Julián Rivera de México. Eh, Su retador, esto será 12 vueltas. Estará en juego el título mundial Mosca AMB Interino. Y en las preliminares, ah, esto va a estar a reventar. En las preliminares, Jessica Marcos, Paula Morales, ocho vueltas en categoría Pluma. Jesús Aguirre, Leandro Esperante, seis vueltas en Super Gallo. Juan Carlos Cano, Luis Mancilla de Bolivia, cuatro vueltas en Super Ligero. Maximiliano Mujica, Alejandro Domínguez, a cuatro vueltas en la categoría Welter. ¿Mm? Ah, me gusta esto también. Acá me pone Damián Duelo en marcha Argentina-Brasil. Sí, metete, metete porque no, no, no te lo podés perder. Eh, excepcional. Eh, esto será la presentación el viernes, el viernes 9. Ahí cito nomás, en el SEDEN número 2 de Caseros, Buenos Aires. Viene por dónde? Por torneos y competencias. Javier Francisco Maciel, de Argentina. Eh, el campeón Anderson Clayton. De Brasil, el retador a 12 vueltas, títulos OMB, latino, super vueltas. Las preliminares que están pautadas, eh, Lucas Priori, Silvio Díaz, 6 vueltas, el mediano, Luis Tejerina, el rival a confirmar, aquí, 4 eh, vueltas y super vueltas. Y en crucero, Alberto Guzmán, con rival a confirmar. Pero vamos a ver qué pasa con la bestia Maciel este, y eh, Anderson Clayton. Eh, en el Día del Periodista, no solamente te digo feliz día, amigo... sino, como lo hice recién, un repaso a aquellos que son periodistas deportivos y que especialmente se desarrollan este, lo que tiene que ver con el boxeo. Mencionaba a Héctor Vidania, a Néstor Yuria, a Aníbal Bosque, entre otros. Y ya saluda, porque recién llega, eh, Damián Casino. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, muy buenas muy noches. Disculpa por la demora, pero, bueno, no, no, yo que la laboral siempre... Eh, ...me retiene, pero bueno, como bien decías, el, el abrazo grande a todos los colegas... ...que, que están apoyando la actividad del deporte en bueno en todo uh -huh. su, su entorno... ...realmente los que estamos eh, tratando de hacer algo por el boxeo... Eh, ...damos todo de sí como para que bueno tenga un espacio, la actividad de los puños... ...un rinconcito donde poder eh, bueno, informarse y, y como siempre decimos decir... Eh, ...y dar la, la posibilidad a toda la gente... que está vinculada al boxeo, que tenga este espacio justamente que hemos denominado Boxeo Planeta. Sí, señor. Eh, como bien decías, edición 114, hay mucha información. Eh, uh -huh. Te escuché en la apertura del programa con los titulares. Eh, Le quiero saludar también a, a Cristian, que... Hace una semanita larga que no, que no lo veo el compañero Sí, sí ya va pero, para 15 ¿eh? días, sí, si sí, él me pero preguntó... ustedes se dice... apoyan en la profesionalidad de Cristian, ¿eh? Y, y eso es muy eh, bueno también. No, es indudable. Es un colaborador, pero de primera línea. Bueno, eh, estuve viendo boxeo este fin de semana y me despaché ya de arrancada el sábado por la tarde con la, con la pelea que vos decías y sí. comentabas al comienzo de esta edición eh, en la que verdaderamente... Eh, los jueces que vieron ganar a Marco Hook realmente fue lamentable y seguimos desgastando uh -huh. eh, la seriedad de, de, de los fallos en el boxeo. Porque muchas veces los púgiles no tienen la culpa de, de que el fallo lo, lo perjudique o, o por ahí lo, lo, bueno, lo, lo dé ganador, como lo dio a, a Marco Hook eh, con un hombre que realmente, eh, a pesar de sus 42 años, se... Eh, Le hizo un muy buen planteo, un planteo eh, eh, inteligente, un poco, digamos, eh, hecho desde los 42 años que tiene, porque realmente eh, hizo todo como para poder llegar a los 12 asaltos. Eh, no lanzaba cantidad de golpes, pero sí eh, vimos a, al boxeador eh, eh, Firat Arslan que hizo un, un muy buen papel. Eh, yo lo tenía ganador, no sé si vos tuviste la posibilidad de esa pelea, Luis. No pude ver la pelea, Luis. Pero Luis, las tarjetas, sí. eh, tuvieron lo, los compañeros de Combate Space, Mar, Marcelo sí. González y uh -huh. Juan Abraham Larena, a quienes le mandamos un abrazo grande. Marcelo González, que siempre nos apoya con, con Boxeo Planeta, nos manda información. Uh -huh. y, y bueno, las tarjetas vieron ganar a, a Hook, 115, 113, 115, 113 y un jurado que realmente no sé directamente qué estaba viendo, 117, 111. Realmente una, una tarjeta vergonzosa. La mujer estaba, sin, claro. la mujer estaba cenando en ese momento. Y probablemente. Sí. Eh, pero bueno, eh, Marco Huck retuvo el cinturón crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, esto fue en Hall, Alemania. Eh, y tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla de Combate Space el sábado por la tarde. Voy a hacerte una referencia con respecto a eso. Eh, no? Nuestro querido colega, eh, uno de los que más sabe, un tipo muy particular, con un estilo que lo identifica este, dentro de lo que es el firmamento de los periodistas deportivos en el, en el ámbito del boxeo, Osvaldo Príncipe. Osvaldito. Eh, eh, con el título, con su columna Madura el Cow. Eh, escribió para la nación en el suplemento no el, el subtítulo dice todo val por Mayor, ocho naciones, cuatro canales la vuelta de Israel Pérez y demás hace el desarrollo de lo que fue la velada en Colón, Entre Ríos y cuando apunta eh, sobre Marco Huck versus Firat Arslan él dice eh, lo escribe 12 rounds, título crucero OMB en Alemania en las 17 por Space el campeón este, serbio Huck se perfila favorito por entereza física sobre un retador con experiencia pero gastado en este pero gastado queda algo que yo quiero hacer hincapié y yo sé que la gente del boxeo me va a entender nosotros tenemos en claro que siempre, altísimo Damián el porcentaje de éxito que tiene un hombre más joven sobre alguien que es más veterano sobre alguien que está menos golpeado que el más veterano en líneas generales la edad nos pasa la factura, sí, sí, pero perfecto. cuando nosotros estamos tan lejos de los combates que no podemos seguir la información de cómo se está entrenando Marco Huck, cómo se entrena en este caso eh, Arslan, debemos ser un poquito más prudentes en el sentido de que a lo mejor el chico que es más joven, que tiene mucho más técnica, que tiene mucho más trabajo, a lo mejor no hizo un buen gimnasio en los últimos 60 días, y el más veterano a lo mejor sí, Sí. Entonces, cuando ponemos gastado, nos estamos apresurando a calificar a un hombre que no sabemos cómo llega a la pelea. Entonces, por ahí uno claro. tiene que ser más prudente y decir, a priori, debería superarlo si tenemos en cuenta las diferencias de edades. Sí. Pero en el boxeo nunca se sabe. Y quedó demostrado que le ganó arriba del cuadrilátero un veterano a uno más joven una vez más, una vez más y que a veces... Debemos ser prudentes también, cuando no le seguimos el entrenamiento, cuando no estamos interiorizados, de cómo se está entrenando un determinado boxeador. Si sí, hay hubo un problema de peso, aparentemente le costó claro. dar mucho a la categoría crucero a Marcos Hup, Exacto. y se está tirando a pelear con los Clisco en categoría pesado, que los Clisco no, no lo quieren pelear, y uh -huh. bueno, ahí está en ese intermedio Marco Huck, que le costó muchísimo dar la categoría, y eso fue lo, lo que se notó arriba del correlato, la merma física notable claro. eh, de, de Marco Huck, bueno. y bueno el respaldo... Eh, si bien no, no descargó cantidad de golpes, eh, Arlan, pero me parece que hizo un, un combate relativamente inteligente y que había ganado. Y que había ¿Eh? ganado. Esto Cerramos no va en detrimento de este capo que es Osvaldo Príncipe, si porque no, nada. No, lo que por uno siempre que... dice es esto, ¿no? Eh, que lo bueno que es no hablar de lo que uno no ha visto. Siempre, Luis, decimos eh, lo mismo, estamos comenzando mejor... también a equivocarnos, oh, o a tener alguna apreciación Si no que sabemos no equivocar, claro, que no concuerde con algún colega, Seguro. y por supuesto que nos, nos hacen notar, también por supuesto. Por supuesto estamos eh, predispuestos a recibir de las críticas eh, que sean eh, en, claro. en favor de, de, estos de mejorar. Son, estos son como los datos. Uno generalmente en cualquier orden de la vida tiende a repetir lo que le dijo su profesor. Eh, lo que no significa que ese profesor le diga siempre lo correcto. Eh, esto es nada más que un, un detalle en el que uno cuando habla de gente que va a combatir en este caso en el boxeo eh, debemos siempre tener en cuenta y recordarle a, a, a quienes nos escuchan habitualmente o nos leen a través del blog que cuando no seguimos eh, lo que es esa previa tan importante que es la preparación de los pugilistas para el combate eh, nos reservamos Simple, simplemente podemos decir a priori, según el palmarés según las características debería la, la pelea ser de Pero los imprevistos están a la orden del día. Uno no sabe si durmió bien, si comió bien, si no salió este a lo mejor de, de, de, de una comida y algo le cayó, le cayó mal, o como vos muy bien decís, estabas mejor informado, le costó no, dar supuesto. el peso Acá, a Marco... El otro día leía una, una nota en la nación de, del periodista Nigreli uh -huh. eh, en que lo titula el efecto obsecuencia. Y es una nota um, extensa que refiere a la actividad de Sergio Maravilla Martínez y, y a todo lo, lo que se le ha dado, la trascendencia que se le ha dado en los medios. Eh, yo realmente no comparto con el colega Nigrelli lo que, lo que dice. Bueno, que eh, por ahí que Maravilla, eh, bueno, que, que ha hecho... Eh, que realmente no, no está no, o sea, no, no está acorde a lo que decía eh, a, a, anteriormente. Por ejemplo, una de las cosas que él dice, que quería que dice Martínez que había anunciado que quería cerrar su carrera en Luna Park y ahora cuando vino acá y se encontró con todo el panorama de, de los medios, dijo que quería pelear en River y que, bueno, después dijo que, como bien decías, que, que estaba el Estadio Único de La Plata también como, como posible... lugar de, del encuentro con, con algún extranjero que decían que quería pelear con, con alguno de los rankeados del 1 al 5. Eh, por eso digo que, que esto de, del periodismo, y hoy que estamos, eh, digamos, conmemorando el Día del Periodista Deportivo, eh, esta es una actividad eh, que tiene diferente apreciación. Y quien tenga la mejor apreciación... Es eh, el que es, eh, yo digo, más aplaudido o más. Eh, reconocido, reconocido, respetado. Por, eh, el oyente sí, o, sí. o por el, el que lee eh, los yo, artículos. Nosotros estamos Así en que lo que bueno. Claro. Lo bueno es que eh, se sigue hablando del boxeo. Claro, ¿verdad? pero el oyente es inteligente. Nuestro oyente de boxeo es inteligente. Sabe diferenciar. Cuando Sergio Maravilla Martínez o Sebastián Andrés Luján. Porque me viene a la memoria ahora Sebastián. Eh, después vamos a charlar ah, un ratito tengo una de él. De Luján. Eh, el especialista pregunta de una manera y el otro lo hace para el show. Tenemos que saber diferenciar cuando él está frente a alguien que hace un show o aprovecha porque vende el muchacho, porque marca puntos en la televisión y saber cuándo hay enfrente a alguien que tiene que ver con la actividad, con la profesión y le pregunta con mayor especificidad, con mayor conocimiento. ¿Eh? No es lo mismo en frente, estar en frente de Carlitos Cirusta, o del mismo Walter Nelson, o, o, o de Charito, de cualquiera la muchachada, o, o de Marcelito González, que le haga una nota a Fantino. Y esto no significa que no lo respetemos a Fantino. No, seguro. Que en ese sentido es bastante ubicadito, dice, mira yo de esto no sé, contame vos. Pero el, el, el, el oyente sabe diferenciar. ¿Eh? Sí, y esto señor. no es hacer periodismo de periodistas, sino a veces este, es bueno porque mucha gente dice, eh, pero como. Porque te voy a decir más. Yo creo que lo de Sergio Gabriel Martínez es muy bueno, muy bueno, pero ojo con sobredimensionar, porque son tiempos di distintos. Era distinto Firpo, era distinto Pascual Pérez, era distinta la época de Gatica, era distinta la época de Laudoño, distinta la época de Monzón, la de Bonavena, la de Galíndez. ¿Eran otros tiempos o no, amigo? Sí, señor. Entonces es muy difícil y pasa en todas las actividades. hay que ponerlo en su punto justo. ¿Es un aporte significativo? Sin duda, pero ojo, ahí. Porque cualquier día esto se va a levantar alguien y van a decir que yo que, que es Luis, ¿viste? Seguro. No jodamos, y esto no quiere decir que no lo, no lo apreciemme a Sergio, por favor. Seguro. ¿Usted bueno, con qué eh, quiere seguir? Se retiró Iván Calderón. Eh, ah, se retiró Iván Calderón, eh, sí, sí el, señor. El pequeño Iron Boy, como un se guerrero. decía. Se retiró oficialmente del pugilismo, eh, sí. ya poniendo... fin a una exitosa carrera profesional que se inició en el 2001 y prolongó hasta el 6 de octubre pasado, cuando fue noqueado por el mexicano Moisés Fuentes. Eh, estuvo en disputa, por supuesto, la corona mínima de la Organización Mundial de Boxeo, así que tomó la decisión de retirarse y dedicarse a la enseñanza. Iván Calderón. ¿eh? Así bueno, que... Nuestro homenaje para Iván Calderón, nuestro reconocimiento eh, humilde a la distancia, Eh, porque en realidad fue un aporte significativo para, para su país. Este, y por supuesto para, para el boxeo si usted me deja le quiero mandar un abrazo pero ¿cómo grande, no le voy a dejar después eh, de... a Julio Villalonga un Julio Villalonga que se dedica a hacer eh, con, bueno, eh, medidores sí. de timers de, de boxeo, de sí, kickboxing vi, eh, de Montai, Central Training System eh, en Facebook lo pueden eh, adquirir o contactar a través de timers para entrenamiento uh -huh. eh. así que el abrazo grande a, a Julio Villalonga que, que se ha aportado Muy bien con, con nosotros. ¿eh? ¿Usted, usted me permite que yo también le mande un abrazo. ¿Cómo no? Porque el que se porta no? bien con un amigo mío, se porta bien conmigo ¿Eh? también. ¿eh? Este, lo mejor está para él. En, en Buenos Aires y, y la otra día sí. comentaba que estaba muy contento porque la, la productora de Adrián Suar Eh, Polka le había uh -huh. adquirido un timer para... A la pucha. Sí, sí, para esta serie que están dando, esta novela que están dando en Canal 13, sí, sí. Eh, en que se trata de boxeadores y todo. Sí. bueno, eh, le, le había adquirido sí. un timer por y, y estaba muy, muy contento por eso. Eh, bueno. bueno, acá eh. tenemos mucha información. Resultados desde Japón. Eh, el japonés oh, eh, Shunsuke Yamaka noqueó al mexicano Tomás Rojas en el séptimo asalto para retener el cinturón gallo del Consejo Mundial De boxeo en una pelea realizada en Seidan, Japón. Um... Por supuesto que me estoy refiriendo a la velada en que sí. eh, estuvo en, también un título en juego en la misma cartelera, Tiyuki Ishihara, 17-1-1 con 10 nocaut. Eh, tuvo muchísimo trabajo con el hermano del de, de Huracán Narváez, con Néstor Narváez, quien tenía uh -huh. en su momento un récord de 19-1-2 con 9 nocaut. Eh, fue un durísimo rival. Eh, para algunos hubo una tarjeta que fue empate en 113. Yo te mandé un mensaje, Luis. No tuve la posibilidad de ver la pelea. Me mandaste el mensaje. Pero sí, sí. por algunos comentarios que me llegaron, eh, tenía sabor a robo o a fallo localista. Ajá. La pelea que Isihara retuvo el título del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría sí. Mosca. Eh, terminaron los dos bastante, bastante golpeados. Pero sí. se vinieron con, con, con algo bueno, lo, lo, porque viajó toda la familia Narváez, Omar Narváez también estaba eh, trabajando con su hermano en Japón. Y más allá del resultado, vinieron eh, muy contentos por, por cómo es el, el trato que recibieron uh -huh. en Japón, las posibilidades que, que tiene el boxeo eh, en Japón. Eh, Omar Narváez se, se dedicó bueno, a promocionar un poco... Eh, todos sus pugilistas, eh, la gente que trabaja con él, eh, viajó también Sebastián Rivero, el hijo de, de el Negro Rivero, sí, es el negro Rivero, y, y se vinieron con, con buenas expectativas para que boxeadores de la República Argentina eh, puedan estar presentándose en Japón, que es eh, un lugar que, que está levantando el boxeo. Eh, más allá de que siempre la característica de los boxeadores japoneses eh, son de las categorías mínimas, digamos. cada uno hace el aporte pero, que puede. Pero bueno... Sí. Eh, ¿Se ahí, une, vos, de, ¿Vos querés decir que se une también a lo que significa hoy Alemania en el firmamento del boxeo? Es, eh, ¿Cómo es organiza se, Alemania hoy? Es se está hoy, tratando eh? de, de, de, bueno, de globalizar el, el boxeo mundial eh, y equiparar un poco la, las categorías, que eso es lo, bueno. lo más trascendente de esto, eh, ¿no? Te lo leo textual. Ah, dígame. No sé si lo dijeron, pero murió hoy... Carmen Basilio, fantástico peleador de los 50, campeón welter y mediano. Saludos, Enrique. Sí, el Carmen volante. Basilio fue uno de aquellos que uno dice constelación de estrellas en el boxeo. Sí, señor. Qué granito de arena de oro... puso Carmen Basilio, el respeto grande a la memoria de este campeonazo y el agradecimiento grande también para Enrique, ¿eh? que siempre siempre está prendidito con nosotros. Sí, eh... Yo no tuve la posibilidad de recordar también la, la muerte de Manuel Stewart en el, el programa anterior, escuché algo que vos decías y realmente se fue un grande de, de los rincones, sí, alguien sí. que estuvo... Eh, en rincones como Tommy Herr, eh, Miguel Cotto, Julio César Chávez, claro. Oscar de la Hoya. Ha tenido nombres eh, Evander Holyfield, Lenos Luis Lewis también. Eh, realmente una, una pérdida con Emanuel Stewart, un, un hombre que le ha dado tanto eso que deja a huella, través de los rincones. Que sí, yo creo que, que está entre los dos o tres más grandes eh, rincones que ha dado el boxeo la mundial. Del boxeo, sí. eh, realmente una pérdida muy significativa para el boxeo, Bien. porque más allá... De, de todo lo que se había eh, a través de, de, del aspecto técnico. Eh, lo que se le destaca a Manuel Stewart era la contención que hacía eh, del boxeador en su faz humana. Muy bien. ¿Eh? 85 años me acota Enrique tenía Carmen Basilio. Ah, bueno. Vamos a hacer un repaso muy rápido para después irnos. este ¿Cómo no? per Perdóneme, perdóneme. ¿Qué? Usted me disculpa. Yo vine apurado, pero no pero usted, dígame, usted me usted me, disculpa, usted me disculpa. Yo estoy en el Rincón Azul y el mío es el rojo. Pero ahora nos vamos a cambiar los rincones. Pues una no cuestión tengo de cábala, no, no, no, no está respeto. Bien, está está... Bien. Ahora vamos a cambiar los rincones, pero déjeme hacer el repaso. Hacemos una pequeña cortinita y cuando volvemos, hacemos el repaso del listado de gimnasios que tenemos en Rosario y Gran Rosario. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta.radiogranrosario.com.ar Muy bien, nos metemos en el gimnasio rosarinos y de Gran Rosario, aquí en el 88.9 ¿no Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Nyarobox Club, Castro Barros, 5.233 desde las 14 horas. Allí te entrenan Freddy Rivero o Rodolfo Rolly Cañete. El abrazo grande para Rolly y para Freddy, por supuesto. Charlie Alanís Rueda 2.553 a tres cuadritas del club provincial. ¿Mm? Eh, hablamos de Gustavo Escauriza. El gimnasio se llama Octavio Julio Escauriza, está en el número 1.367. Número 3.281, casi esquina Calderón, allí en Nuevo Alberdi. Comunicate al 155-920-974, 155-920-974, lunes, miércoles y viernes de 18.30-20.30. El entrenador, Gustavo Scauriza. Iván Proti está allá en intercambio Carriego, Eva Perón, 4.760. Todos los días de 9 a 12. ¿Mm? De tarde, el recreativo. Gimnasio, escuela de boxeo, el huracán. Pasaje 2, 1164, Puerto San Martín, el técnico Enrique Sánchez. Y ahora mi amigo Damián Casino me dice que Luciano Ploner te atiende ¿dónde? A Lenin Pellegrini, ahí está el rinconcito de Lucianito Ploner, eh, y bueno, apoyado con, con Pablo que, que lo ayuda a Lucianito. ¿eh? Muy bien, en el 424-2769, 424-2769, si... querés aportar con tu gimnasio al listado, es sin cargo, amigo. ¿eh? Esto es una obligación que tiene Boxeo Planeta, difundir los gimnasios que cobijan a los que quieren la práctica del boxeo, recreativo, amateur o tienen ganas de ser profesionales algún día. Eh, 156 16 86, 86. Eh, la otra línea de comunicación. Esto es Boxeo Planeta, edición 114. Yo creo que cuando hice el inicio no le pegué en el número. Eh, edición 114, en la 117 vamos a adjudicar la orden, valor 200 pesos, Gentileza de Olimpia Deportes, Mendoza 20, 1028, a uno de los gimnasios que termino de mencionar. Y le tiro una cortita... Sí. Pero una, un, uh, guarda que no sea un gancho al hígado, por favor, no, porque no, usted no, lo tira bien. El, el recorrido, su gancho... 23 de noviembre sí. en el Salón Muntialventos, La Española sí. de San Lorenzo se va a desarrollar una velada de boxeo, eh, va a estar combatiendo Pablo Barbosa. Pablo eh, Barbosa. Va a estar organizado por Sebastián Airo Luján. Eh, que parece que lo escuchó ¿Cómo, usted? ¿Cómo? Ah, a ver a ver a ver parece que Repítame. se quiere dedicar a armar eh, escuchaste Cristian esta parte sí, que vos también lo escuchaste promotor y con el matchmaker a, ¿A, a, a promotor de boxeo promotor de boxeo sí, señor. ah buenísimo lo usted, que muy bueno que, sí, que aproveche señor. su su trayectoria y su nombre ¿Tiene y chapa? que lo sepa aprovechar tiene chapa tiene eh, trayectoria tiene palmarés tiene prestigio tiene todo en los últimos años en la ciudad de Rosario nadie más grande que él Bueno, va a estar con Charles Lenin también eh, como matchmaker ahí asesorándolo. Van a Bien. organizar, va a pelear eh, su hermano Pablo Barbosa sí, sí, con señor. rival a Buenísimo. confirmar. Esto va a ser el viernes 23 de noviembre y probablemente eh, vamos a estar de, transmitiendo en directo. desde vamos, San... pues Sí, sí eh. por supuesto, vamos a, a apoyarlo a, a Luján en, esta, en este emprendimiento. Eh. Sí, sí. Salón Multiventos La Española. de San Lorenzo. También tenemos confirmado, bueno, eh, lo, lo había dicho Iván Proti, va a estar combatiendo Matías Bidondo. Matías eh, Bidondo, creo que te amigo de la casa. Para el 16 de noviembre. Sí, no recuerdo, 16 no, de noviembre. No sé si lo tenés por yo, ahí, lo, yo lo tengo pero todo por acá. Lo seguro que también bien, pero es si se hace en, en Esportivo América. Sí. Seguro que nos van a mandar la información, sí. eh, Iván Proti, eh, para que lo podamos sí. difundir aquí en Boxeo Planeta. Y vamos a hacer... Eh, extraño relatar, compañero. Así que... Eh, tengo que practicar, porque si oh, no... ahí vamos a ir ¿cómo, con, cómo con, con Claudio eh? Martínez, con Betún, Sí, no? señor. ¿Eh? Eh, recordamos la convención del Consejo Mundial de Boxeo que se va a realizar el 2 de diciembre en Cancún, México, eh, el Consejo Mundial de Boxeo, que tiene 165 países afiliados, su presidente José Suleiman. Allí le van a otorgar el reconocimiento al ex Peso Pesado. Nada más y nada menos que a Muhammad Ali con el título de Ali, El rey del boxeo mundial. Oh, Esto será el 2 de diciembre en Cancún, México. ¿La recuerda a Mayerlín Rivas? ¿Es la Jarlín boxeadora Rivas, sí. que peleó con la bonita Bermúdez en Villa Gobernador sí. Galvez. No me diga que alguien pudo más que ella. Eh, sí. sí, realmente la mexicana Yasmín Rivas... Eh, la superó nuevamente en una pelea de título del mundo... Eh, ...Femenil Gallo de la Federación Internacional de Boxeo... Uh -huh. eh, ...Mayerlin, la venezolana, Rivas, no pudo con, con la mexicana... ...quien eh, tiene su mismo apellido... ...esto fue en Zamora, eh, Michoacán en, en México... Eh, ...las tarjetas eh, vieron la, la amplitud eh, sobre Yasmín Rivas... Eh, 189, 97, 92 y 99, 90. Todas a favor de la rusita, la mexicana Yasmín Rivas. Y nuevamente Mayerlin, la venezolana, no pudo... ...alzarse con la corona del mundo... ...se acuerda que cuando había perdido... Eh, sí. ...con la bonita en Villa Bornor Galvez... Daniela, eh, sí, sí, sí. ...nos había dicho en declaraciones posteriores... Eh, ...junto a Domingo Rafael... ...y estuvimos transmitiendo para los campeones en el ring... ...y nos había dicho que no quería boxear más... ...porque le parecía que el fallo... ...había sido localista en la vecina ciudad... ...de Ajá. Villa Bornor Galvez... ...y que quería dejar eh, definitivamente la actividad... Eh, hablamos también con, en ticandilla. su momento con su técnico y iba a tratar de, de convencerla para que siga. Eh, una, buena, una gran buena. boxeadora. Buena, muy, buena, buena, buena. Muy buena pugil. Pero muy... no, no pudo entre Yasmín Rivas. Uh -huh. eh, muy buena. bueno. Bueno, sí. este próximo viernes, compañero, a ver qué a tenemos ver. acá en el Club Ciclón, eh, ¿El Rollins. viernes? Sí, señor, este Ay, próximo viernes. El viernes, me dijo. ¿A, eh, ¿a qué hora empieza? Y esto tiene que estar empezando, ojalá empiece temprano, pero calculo que estará empezando entre las 21.30 y las 22 horas del, del día viernes. Eh, va a estar organizado por el Niaró Boxing Club de la mano de Freddy Rivero, el promotor Bien. nacional, eh, en el club Ciclón Saavedra 6.42. Y acá tenemos nombres, eh, Carlos Rivas va a enfrentar a Chino Barrios, eh, Dayana Juárez combatirá con Cristina Cuevas... Sí. Eh, del Boxing Club Atlético Talleres de Villa Gálvez Galvez. Eh, que también tenemos que... Voy a tratar de conseguir los datos de, de toda la gente que está trabajando ahí en, en el Club Atlético Talleres. Hace ¡Arumpe! poquito que Cristina Cuevas está, um, armaron un, un gimnasio en el Club Talleres de Villa Gornal Galvez y vamos a, a dar los horarios para que también ellos tengan su rinconcito aquí en Boxeo Planeta. A ver, escucha, escucha. Eh, a ver más nombres. Cristian sí. Peralta, eh, con Ariel Maiziva, sí. Luciano Visconti, eh, sí. con el duro Ojeda. Eh, bueno, muchos nombres eh, para, para combatir eh, este próximo viernes en el Club Ciclón Saavedra 642 sí. y le tengo que agradecer eh, <coughs> la información al amigazo, a Rolly Cañete. ¿eh? Bueno, eh, a ver... Vamos a tratar de ir porque... Yo, sí. le, yo se le mandé un mensaje a usted que y Cañete nos, nos invitó especialmente a, a Luis Parpacelli y, sí. y a quien les habla uh -huh. para que estemos presenciando la velada este próximo viernes, así que vamos a hacer probablemente el esforcito para poder estar y, y apoyar al boxeo Mateo, sí. y yo que son le, las raíces yo le pido a la de, gente, de los grandes sí. boxeadores profesionales yo ¿eh? le pido a la gente del boxeo en la medida de lo posible que vaya este viernes pero porque lo, lo quiero hacer de manera especial, quiero hacer hincapié para que se llegue Eh, eh, amigo, si, si este viernes hay una actividad como es el fútbol que consume tanta gente Que le gusta el boxeo, hay mucha gente que le gusta el boxeo y no le gusta el fútbol Es mucha esa gente Pero hay gente que le gustan las dos cosas El viernes juega el que para mí posiblemente pueda ser campeón del fútbol argentino Que es el club atlético de Un Boys Tengo que ver ahora la hora desde de, de inicio de ese partido Pero llegate y de última lo escuchá por la radio y, y, y, y te metete en el festival de boxeo, que es tan difícil armar un festival, amigo. Es tan difícil, pero esto es más fácil lo que voy a decir ahora. Metame una cortinita cortita, Cristian, si puede ser. No, no, lo que pasa es que no tengo la foto acá. Es viejo mi celular, no es el nuevo. Es como el suyo que sale una mano y le da una acachetado, lo saluda. Cristian, por favor, decile a este ¿Dami? muchacho que yo no puedo mejorar. A lo mejor Agostina, mi hija, me dijo, papá, te voy a mejorar, ese, ese que tenés que un cacharro. Pero bueno, acá qué es lo que dice. Damián, el 23 de semifondo va a Vicky Bustos. Ah, Vicky Bustos. Y con Pablo pelearía Cáceres, quien se suma al Niaro. Así, contundente. ¿La tenés clara, Damián? Bueno... ¿Eh? Eh... ¿La repetimos? El 23 de semifondo va Vicky Bustos. Y con Pablo Pelearía Cáceres, quien se suma al ñaro. Probablemente la información eh... la, la... la haya enviado Pedrito de Áquila. a quien le mandamos un abrazo grande yo, quien ¿puedo estuvo también, yo? colaborando con Boxeo Planeta bueno, en exclusivo bueno. de Las Vegas en la pelea de Sergio Moravilla Martínez un ¿eh? capo este muchacho, ¿eh? sí, Qué privilegio vamos a ir a transmitir bueno, esa pelea en San Lorenzo ¿eh? prometemos bien. porque es día viernes eh, y la 88.9 nos tiene reservado para los días viernes eh, un, un lugarcito ¿Usted está acomodado con alguien del 88.9? No, no, acomodado no, pero nos, porque nos tiene dan un buen tipo. trato y siempre no, nos guardan un lugarcito para las transmisiones sí. los días viernes, los sí. sábados se complican ¿Con un quién habla en esta partir... casa usted? Porque yo hablo eh, con Cristian. Con Analía, yo ¿usted habitualmente con, con analía es eh, la que me, me, me organiza lo, los espacios. A Rubén de aquí, Sauro 88. usted no lo quiere molestar porque está muy ocupado. Eh, eh, es, la intermediaria es analía con Rubén Sauro y está la, bien, y está la está última palabra, por supuesto, la tiene el titular. Nadie sabe cómo, pero él está en todos lados. Él se conoce todo Rosario. Sí, vi la, dígame, la gran pero... velada que organizó Samson Lecoviz. Eh, sí. en... no me gustó la última pelea, la ¿Cuál, presentación ¿cuál de, de las la chicas, las la brasileras, me pareció que a ah, la uruguaya no, le faltó, no. le faltó me, fue un complemento, en realidad la anterior fue una pelea de primera línea, las, las, las últimas tres antes de la... Empiece por donde eh, usted quiera. No, yo lo que vi sí. es, y que me sorprendió fue la pelea de César Vélez, Eh, ah, que sorprendió sí. a sí, sí, Asael del sí. Turbo Cosio, que en su momento estuvo trabajando con eh, Pablo Sarmiento, el Turbo Cosio. había Pablo Sarmiento había viajado en una oportunidad sí. a Panamá eh, y había estado en su rincón. Sí. Eh, pero qué sorpresa que dio este chico César Vélez, eh. quien tenía un récord de 12-3-1 con 5 nocaut eh, Los dos habían eh, pesado 66,800 kilos. 800. Uh -huh. Y claro, el de Asael del Cocio cae en el en el primer asalto, producto de un golpe justo detrás de la oreja, justo. que hace perder sí, el equilibrio, la, la, el equilibrio, sí, la estabilidad. Sí, sí. Sí, no permite. Claro. uno, uno en ese momento puede estar consciente. Eh, y, y no tan mareado, pero no puede eh, restablecer el, el, el equilibrio porque las piernas no responden, y eso es lo que sí. le pasaba a Cosio, quien claro. se mostraba eh, muy molesto por ese golpe que había recibido, que había sido lícito, Ajá. y que posteriormente también eh, recibiera un, un golpe de izquierda que lo, lo cortara. Eh, y realmente, está eh, técnicamente convengamos que el boxeador panameño era superior a, al boxeador argentino. Pero claro, lo eh, igual. en el primer asalto se ahogó mucho Vélez porque quiso sacarlo por nocaut, pero no lo logró. Y, Un minuto diez donde tiró demasiado, ahí fue, se le produce la... Después lo que, lo que se produjo, el quiebre, fue en el corte, uh -huh. en el que el, entró el médico de turno y no le permitió bueno, seguir en, en combate, y se alza con una victoria muy importante a César Vélez, que probablemente se le abran algunas puertas eh, a nivel internacional para medirse y ponerse a tiro... en los diferentes organismos y, y bueno escalar eh, en el escalafón de, de cada entidad. no claro. eh, Ojalá sí. se le puedan dar algunos resultados, va a tener que mejorar porque cuando se pruebe a nivel internacional sí. la medida es diferente. ¿eh? Hubo cuatro o cinco peleas donde yo vi un par de definiciones espectaculares entre dominicanos y brasileños. Usted me hizo llegar de... el mensaje, sí, sí. Sí, sí pero que me, Algunas me, me, me parecieron que era como para que repitan toda la, la, la, la velada, ¿no es cierto? Muy buena bueno, la carterela de la organización de Samson, eh, sí. que probablemente también. Eh, yo lo vi con la remera de, de, de Martínez, de, de, sí, sí. Eh, me parece que también eh, Samson, junto a Sergio Maravilla Martínez, Altín Martínez, están organizando algo ya en conjunto, me parece. ¿eh? Esta fue para mí la previa. fíjate lo que vos decís. Que acá el colega Príncipe, cuando hace el desarrollo en el diario de la Nación, dice que en el marco de los festejos de los 20 años de boxeo de primera el canal deportivo TCS por el modo conjunto con RPC4 de Panamá, VTV de Uruguay y TV5 de Filipinas, firmó un contrato para hacer lo que se hizo, una velada que le llamara la atención, obviamente, al, al público internacional. Esto Parte fue en nosotros. el club, la unión de Colón eh, Entre Ríos, en Entre Ríos, eh, Ríos. Aquí, sí. en nuestro país. Y se, eh, bueno, con un este, conductor del que El que, no que no me gustó, que el boxeador, bueno, pero realmente también en una velada tan extensa y con, sí. con muchos nombres de diferentes eh, países, uh -huh. el boxeador que le pusieron, el colombianito que le pusieron a Israel, Cachito Pérez, no estaba. Ah, a la, me parecía no, que no, no, había no, no, no había equivalencia. No había equivalencia, realmente. Que sí. Me quedo conforme con su opinión. Eh, el, sí. el árbitro de turno, Basile, estuvo muy oportuno en retirarlo. a sí, sí, Orlen Padilla. Nocaut técnico, ¿eh? 3, 2 minutos, 10 Realmente segundos. Realmente, hasta había, sí. eh, se notaba que no había, no solamente equivalencia eh, a nivel técnica, sino que me parece que el boxeador colombiano era más chico, era de, de un peso sí, se eh, inferior. Sí, se notaba sí, se mucho que, ya de entrada, donde le, le colocó dos o tres Esto... golpes, sí. Israel Pérez lo dejó zapateando, lo dejó mal, como flameaba. Un poco, como un poquito engordado, digamos, ¿no? Sí, no, realmente, me... eh, por supuesto que el ex campeón argentino y Fedelatin sí. de la Asociación Mundial de Boxeo eh, en la categoría de superpluma, eh, Cachito Pérez, sí, que no tiene me... ya también Ross Internacional, eh, sí, que tiene un récord respetable de 24-2-1 y 18 nocaut. No sí, sí, sí. me parece que no le aporta mucho no, eh, creo combatir que lo más, con este tipo de rivalidades. Lo más ¿eh? significativo es haber visto a él, nada más. No, y bueno, y con esto retuvo su título latino sí. Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Él está trabajando con Samson Le también, eh. Bueno, Así quien que... mandó el mensajito. Máscamente, era Roly Cañete. Dice, soy Rolly Cañete. ¿Qué dice? Rolly, un rival. abrazo, Roly Con Rory tenemos que compartir unos... Bueno, yo... Y bueno, vamos a ver si nos vemos este próximo viernes en el Club Ciclón. A, a ver con si, la, si nos vemos la en, velada que... en, el, en el Club Ciclón. Muchas peleas, ¿eh? muchas peleas. Como 15 Ojalá eh, arranquen temprano uh -huh. eh, y, y puedan terminar en, en un horario acorde. Lo que siempre destacás vos, Luis, es que cuando se las, eh, los festivales se organizan bien con los tiempos acordes, eh, uno tiene la posibilidad de asistir, porque generalmente el eh, otro día sí hay algún compromiso laboral y cuando uno dice, Nos, no, no si claro. la velada termina a las 2 o 3 de la mm. mañana o 2 y media de la mañana y yo al otro día me tengo que levantar temprano y entonces no voy. Ahora, sí. cuando yo sé... Eh, no hablo en, en, de, de mí, estoy hablando en general, general. Claro, yo me levanto a las 7, me pongo en el lugar en el que se levanta es, a la misma hora. Generalmente me levanto temprano el otro día, pero bueno, cuando se trata del sí, boxeo, sea, un, no esfuerzo, un esfuerzo más. Pasa pero que bueno, tenemos la obligación de la pensar en la generalidad de, de, sí. de la gente que va a ver boxeo, porque es claro. mucha, con Luciano Plone siempre lo hablamos esto, eh, hay mucho eh, ambiente de, de, del boxeo que la, la gente le gusta ir ¿Cómo? a los festivales, pero claro... Si una velada te termina a las 2 de la mañana y, y vos estás esperando semifondo y fondo y al otro día tenés un compromiso laboral eh, temprano, seis y media, 7 de la mañana y ir a trabajar, y vos lo dejas pasar. Sí. Pero cuando vos sabés que termina a 2 y media como máximo una, bueno, sí. ahí las posibilidades están más cercanas y vos te haces el lugar para, para sí, ir a ver bueno. tu boxeo que te gusta. Y, y realmente eso es lo que tienen que lograr la gente que, eh, que organiza un boxeo, a, armonizar los horarios y pensar sí. un poquito Aceitar un poquito más ese ¿eh? tema. Y pensar un poquito que, más en el público. Que en última instancia es pensar que ellos van a tener más dividendos y más satisfacciones. Pero claro. ¿Estamos debiendo la, la, la parte comercial, Cristian? Eh, mientras vos... Eh, mira yo doy la presentación Padre, del que que combate que, de que vamos nada, a aquí, eh? analizar con, con, con Damián. Eh, ...y tiene que ver con eh, el combate entre Roberto Vázquez de Panamá... ...con un palmarés de 32-5 con 22 knockouts... ...el oriundo de Panamá eh, acusó 53 kilos 350 gramos... ...John Marca Polinario 17-2, una sin decisión y cuatro por knockout... ...el filipino 53 kilos de 22 años... ¿Cómo la vio usted? La araña ya? Vázquez 29, el árbitro fue Roberto, Domí Roberto Ramírez de Puerto Rico... ¿Quién Ramírez, Ramírez per, Junior, per, per, no? Per, ¿Ramírez per, Junior sí. o señor? El papá era. No, eh, no, no, me acuerdo, no, Junior, no, Junior. Ah, Junior. Junior, Junior. Usted la tenía empate. yo ¿Qué, qué puse ahí? Me puse sí, un sí, signo sí. de interrogación. Era empate. yo A mí, si vos me decís que me gustó. Acá, a mí qué, me gustó qué, más el filipino, qué, lo vi, qué, qué lo dice vi el, más suelto. El filipino, le a la gente. Dice, sí, esto es de verdad. Eh, gran velocidad, claro, ¿Y más abajo, suelto. Es abajo, lo que le estoy diciendo. Sí. técnicas, piernas. Sí, que comparto. Siempre hago comunistas. la referencia de lo que veo en cada uno de ellos. Le vi más, me puedo frescura, equivocar, ¿eh? más frescura, más sí, un boxeo más fresco, sí, sí, más sí. Eh, suelto. Y eso, el boxeo quiere decir mucho. Con una puntería sensacional. Ante un hombre realmente de valía como la araña, ¿eh? Sí, por supuesto, con muchísima experiencia Seguro, vamos y venimos Porque quiero que Damián remate Que debe tener más información seguro Necesitas un seguro Marcelo Vidrera Productor de seguros exclusivo De Grupo Asegurador La Segunda Comunicate al 0341-156-67-6890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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424 2769 421 1059. O por email a boxeoplaneta.aroba radiogranrosario.com.ar. Sí, tenés razón, Damián. Eh, esto es boxeo, no es el mundo del espectáculo. Pero mis respetos para quien en su momento. Este, junto con mi hermana Silvia, nos apostábamos a ver sábados circulares de Mancera y Pipo decía: Canta Leonardo Fabio. Y lo descubrimos ahí a Fabio, eh, cantando. Y Fabio que se fue, se fue. A veces se van sin pedir permiso, pero se van. Entonces hay que decirle: Bueno, eh, amigo, te fuiste, este, pero te vamos a recordar siempre, te queremos mucho. ¿Por qué nombro a Leonardo Fabio? Porque si vos sos un. pibe, un purrete, un botija como dicen los uruguayos y no viste Gatica, eh, te pido por favor andás acá la, lo van, a lo mejor la van a reponer en la tele. Creo que están Mirá pasando Gatica, ¿eh? sí, por la TV pública. Eh, la TV, creo eh, que la TV pública, Dios. Sí, sí, seguro que en estos días va a estar. Porque anoche dieron una, una, una película de, de Fabio y, y sí? van a estar repasando eh, sus mejores filmes, eh, film, Creo exacto. que en Fabio se va. Eh, uno de los más grandes directores de cine que ha tenido que este ha país tenido nuestro país. Eh, realmente un hombre multifacético hombre que se ha dedicado a cantar, ha escrito ha actuado sí, eh, sí, sí. ha sido un gran director de cine eh, me parece que es una pérdida una pérdida, es yo una diría, pérdida y, grande y para grande tener en eh, cuenta y, y realmente sí, no olvidar, un, sí. un hombre que ha estado comprometido eh, con un costado político Eh, muy amplio, desde. Bueno, es uno de los peronistas de la primera época. Sí, sí. Eh, ha tenido un, un, una, un film. Eh, respecto de, de toda la, la, la vida de Perón, eh, no me acuerdo si Sinfonía de... Bueno, no, no me acuerdo sí, cómo. Sí, sí, eh, sí, de sí Seis sí. Horas. Así eh, se llama, ha hecho sí. eh, grandes comenzó nazareno, Comenzó Cruzelobo y demás. Y Pero, como vos decías, Luis, eh, imperdible eh, eh, la, Gacho, la película de Gatica, Gatica mono. Vos sabés que nosotros eh, siempre decimos... Y hay que mirarlo, cuidado, cuando miramos esto de, de, del arte... No lo miremos desde el punto de vista estricto de, de, de lo que es eh, la parte informativa o la parte... Porque probablemente eh, en algunas cosas eh, se, se... Podamos hago, no coincidir no, no, a lo no, mejor no. o no, eh, no Tiene tener un costado la... de ficción. Claro, eh. tiene un costado de ficción. No, no todo lo que uno ve sí, sí, sí. es eh, lo, lo que realmente ha, ha sucedido. Claro. yo lo, Pero lo, tiene un, claro. un costado eh, en la ficción que realmente... Yo la película la he visto varias veces y la volvería a ver varias claro. veces porque... Eh, además, muy, hay, pero muy bien hecha y, y muy puesta eh, en el tiempo además lo que nosotros queremos significar es cómo el boxeo está tan presente eh, a lo largo y a lo ancho del país en, en, en, en los artistas Hace poco también en una telenovela apareció un, un, una escenificación que tenía que ver con el boxeo. Tiene que ver con eso, con, con lo que es el boxeo para nuestra cultura en general. Y por supuesto, nosotros, la parte política, religiosa y los clubes, eso es una cosa relativa. Nosotros queremos este, señalar eso. Mirala porque se trata de Gatica Prada, Prada Gatica, que fue uno de los grandes duelos este, de, de la patria de los puños, digamos, ¿no? Sí, señor. Eh, vos querías señalar también que Fernando David Saucedo, el vasco, ganó por nocaut 7. Este, una pelea de le nivel regular poquito, sí. le, falta le falta un, un poco más, más de despegue a Saucedo que no se le pase bueno, eh, su sí, mejor sí, sí. hora, su mejor tiempo porque después le va a costar cuando tenga que y le salga algún combate sí. eh, internacional te dejo eh, desarrollar, lo que viene, no sin antes decirte porque se me pasó dígame. en el combate Marco Hook Firat Arslan aparecieron los fantasmas de los mamarrachos de los jurados Bueno acá, acá me manda eh, felicitaciones ahí? a mi papá que nos está escuchando ah, le manda un saludo grande bueno, yo también a usted en el día de periodista a... deportivo muchas gracias eh, el, el saludo y el abrazo grande a abrazo a viejos, grande que a que don, don nos Casino nos cuál es el nombre a la de Pila? familia por supuesto Carlos Epifanio eh, Carlos ya nos vamos a dar un abrazo ¿eh? el orgullo de compartir con tu hijo esto que nos gusta tanto que es el boxeo bueno eh, a ver Jonathan Barros eh, se presenta en cartelera internacional Eh, va a ser, por supuesto, en la pelea que el estadounidense Vanes eh, Martidocián enfrentará al cubano Erislan eh, Lara. Esto, se van a, se van a enfrentar, esto va a suceder, a ver, si tenemos el Salón Lafitte de Guaynes de Las Vegas. Oh, oh. Eh, así que... Qué bien que lo pronuncia ahí. Eh, Mi, Jonathan Barro tiene eh, una pelea bastante difícil eh, frente al clasificado número uno del mundo, el californiano Miguel Miki García eh, y va a combatir. Eh, sí, sí, yo comparto. Pero, pero bueno, está Jonathan Barro se, eh, seguramente va a tratar de estar bien preparado y esto también, eh, convengamos, que le aporta eh, uh -huh. significativamente. Eh, un, un respaldo económico eh, que bueno que tampoco podemos desmerecer. Luis, si vos te sale una pelea a nivel internacional y estás bien preparado, eh, probablemente puedas ganar o perder, sí, puedas pero... dar la sorpresa también. Pero si vos estás bien preparado, puede darle trabajo a cualquiera. Y en este caso, un ex campeón del mundo como Jonathan Johnny Barros, sí. eh, merece que, que bueno, se pueda traer algunos dólares eh, en lo que va a ser... La, la velada en Las Vegas, ¿eh? Bien. y vamos cerrando edición. Sí, vamos al... uh, ¿qué, qué viene ya estamos ahora? cerrando, ¿eh? viene? los clásicos inmortales los clásicos inmortales sí, sí, ah, si no se me enoja buenísimo. Guillermo Aldonati, el ingeniero no, Benite no, que no, no se me enojen, no se porque... nunca bueno, bueno, bueno, eh, cerramos la... edición 114 pero sí. le recordamos a los oyentes y a los amantes del boxeo eh, este próximo viernes Club Ciclón Sabera 642 organiza Ñaró Boxing Club de la mano de Freddy Rivero ahí con Rolly Cañete vamos todos a apoyar el boxeo amateur Eh, y a través de la pantalla de Taze Sport, este próximo viernes también, desde el CEDEM número 2 de Caseros, Televisa de Taze Sport, Javier, eh, Francisco Maciel enfrentará al brasileño Anderson Clayton. Esto va a ser a 12 asaltos, va a estar en juego el título OMB latino en categoría Super Welter. Quiero mandar un saludo. Mande saludos. Eh, el anunciador, Jake Gutiérrez, que pusieron en Colón, Entre Ríos... Hizo lo que pudo en inglés y en castellano. Pero Randolini no tiene nada que envidiarle a nada, a nadie, ¿eh? Tiene que estar Randolini. Que... De, de primerísimo nivel aquí de la, sí. de, de, bueno, del país. Porque realmente, bueno, Randolini. Hay, hay varios. Hay, hay muchos que, muchachos sí, que se sí, defienden y sí, sí. muy bien. En realidad. Néstor Gambini, un amigazo de Mar del amigazo. Plata. Néstor Gamini tuvo sí. la posibilidad y el otro día me puse muy contento por él. Hace muchísimos años cuando eh, tuve la posibilidad de ir a ver un, un combate en la que peleaba el zurdo Julio César Vázquez eh, por el título argentino Ajá. categoría mediano frente a Ramón Brites. A Ramón Brites. Eh, y me, me acreditó en ese momento... bueno Eh, un, una persona que, que, que nos nos brindó todo en Mar del Plata. Eh, Néstor Camini es, es un, un amigazo y tuvo la bueno. y él me dijo en ese momento mi sueño es presentar en el Luna Par, una velada en el Luna Par. Ah, y el ah, otro bueno. día lo vi presentando eh, la pelea del huracán Narváez. Esta realmente de me puse muy contento por ah. él. ¿eh? Eh, bueno, eh, bueno, ¿se Juan de, Carlos Rebeco, a ver, el enfrenta, cotón. Sí. sí, señora. Julián Rivera, retador el mexicano, eso va a ser mexicano. por el título Mundial Mosca, eh, bravo, versión Asociación eso. Mundial de Boxeo Interino Polideportivo Municipal Malargue de Mendoza, esto va a ser el sábado, eh, a partir de las 23 horas, pantalla Taze Sport. Muy bien. recordamos, sí. viernes, a partir de las 22 horas, <risa> se den uno o dos de caseros, Javier... Maciel eh, enfrenta a Anderson Clayton. Sí, se vienen los clásicos inmortales en el 88.9. Eh. Eh. Eh, desde la tierra de Pita, de Ríos, de Rambaldi, de Buneta, te decimos hasta la próxima edición de Boxeo Planeta, aquí en el 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Un abrazo de box, hasta la próxima. El viernes, ciclón en la calle Saavedra, por favor. Hasta aquí.